Para seguir. Y... Hello. Bueno. Si es así, entonces vamos adelante. Eh... No hay ningún problema. Si se, si se escucha bien, entonces... Vamos. Bueno, queridos auditores, eh, ¿qué les podemos decir? La verdad es que el, los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hoy día los, hasta los más ciegos lo están percibiendo, porque realmente las cosas están muy, muy fuertes, el, el tema de la guerra entre Rusia y, y el occidente, Por un lado, y ahora Israel contra el Líbano y varios países más. Ya no es solo Palestina, sino que también el Líbano, Siria, Irak. Y lo que más temen, todos Irán. Así que bueno, ese es el panorama. El panorama es muy poco halagüeño. Y lo único que creo yo que va a parar esto, <coughs> va a ser la intervención divina. No hay otra posibilidad. El hombre no tiene posibilidad de parar esto. Bajo ningún punto de vista. Así que, eh, vamos a ir entonces con algunas cositas que son relevantes para reforzar y vamos a irlas comentando. El Parlamento Europeo, en sesión plenaria en Estrasburgo, este septiembre de 2024, hace poco más de una semana, aprobó una resolución de apoyo a Ucrania invitando a los Estados miembros a autorizar a Kiev el uso de armas recibidas en territorio ruso. Con 377 votos a favor, 191 en contra y 51 abstenciones, los eurodiputados aprobaron el párrafo 8 de la resolución que invita a los Estados miembros a revocar inmediatamente las restricciones sobre el uso de armas occidentales entregadas a Ucrania por militares legítimos en el territorio ruso. O sea, traducción, los, el, los eurodiputados del, del Parlamento Europeo aprobaron el uso de armas de largo alcance por, por lejos. Dentro del territorio ruso, así como mantener una amplia política de tensiones de la Unión Europea contra Rusia, Bielorrusia y los países y entidades no pertenecientes a la Unión Europea que proporcionen a Rusia tecnologías militares. Ahí tenemos, por ejemplo, esto va dirigido a Irán, a Corea del Norte, por ejemplo, entre otros. A raíz de esto, el Kremlin cambia su doctrina nuclear. Vladimir Putin, presidente de Rusia, hizo una serie de aclaraciones sobre la doctrina nuclear de su país en lo referente a las condiciones para el uso de este tipo de armas. Así, el proyecto de fundamentos amplía la categoría de estados y alianzas militares contra los cuales se emplea la disuasión nuclear se completa la lista de amenazas militares para cuya neutralización se adoptan medidas de disuasión nuclear, afirmó Putin en una sesión del Consejo de Seguridad. En la versión actualizada del documento, se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear, cualquier agresión contra Rusia por parte de un Estado de un Estado no nuclear, o sea, Ucrania podría ser, o bien Estonia, que ha amenazado a, con atacar a Rusia, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear como un ataque conjunto. Las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares están claramente establecidas. Consideraremos esta posibilidad una vez que recibamos información confiable sobre el lanzamiento de armas de ataque aeroespaciales y su cruce de nuestra frontera estatal avisó Putin agregando que se trata de aviones estratégicos o tácticos misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros advirtió que Moscú reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión todas estas cuestiones fueron acordadas con la parte Bielorrusia, detalló. Según Putin, el derecho a utilizar armas atómicas surge, incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica sobre las, a la soberanía de Rusia. O sea, cualquier enemigo que utilice armas convencionales y cree una amenaza crítica, como por ejemplo, atacar bases militares, o donde tengan eh, armamento nuclear. Siempre hemos abordado estas cuestiones con la, misma, con la máxima responsabilidad, conscientes del enorme poder que poseen estas armas, y nos hemos esforzado por fortalecer el marco jurídico internacional para la estabilidad mundial, y prevenir la proliferación de las armas nucleares y sus componentes, declaró. También detalló a dichas aclaraciones, se propusieron tras un análisis profundo y exhaustivo, que se llevó a cabo por especialistas del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal del Consejo de Seguridad y otros departamentos. Bueno, mis queridos auditores, esto es lo que dice el artículo respecto de lo que hizo Putin de cambiar su doctrina nuclear. O sea, antes era... ...defensiva y solamente se usaban armas nucleares... ...si eran atacados con armas nucleares... ...ahora... ...ustedes ven que cambió porque... ...han estado... ...atacando por todos lados, entonces... ...la presión que tiene Putin... ...en, en, en su círculo interno es brutal... Y, y, ...y además han atacado lugares donde han muerto muchos inocentes... ...entonces... ...la presión también popular... ...es importante... ...a raíz de todo eso... ...es que decidió cambiar esa doctrina nuclear... Y a raíz de este cambio, Francia y Alemania recularon y se echaron un poco para atrás. Estados Unidos aparentemente también no autoriza el uso de sus armas al interior de Rusia. El único que se ha callado, callado es Inglaterra. Así que, así están las cosas. Israel, las decisiones del gobierno sionista de Israel no dejan la menor duda de que la implementación de la guerra es su único objetivo. Algo claramente evidente, ya que abrió varios frentes de conflicto armado de gravísimas consecuencias contra Palestina, contra Irán, Yemen y ahora contra el Líbano. Y al parecer no se limitaría a expandir sus agresiones sobre la población civil. Los crímenes de guerra de las fuerzas israelíes, denunciados por muchos países por ataques comprobados sobre civiles, han superado históricas atrocidades. Nuevas formas de matar indiscriminada, indiscriminadamente afectan a muchísima gente inocente. Sobre todo niñas y niños que no tienen nada que ver con la miseria humana que representan los causantes de toda esta barbarie. El trasfondo más grave es que Israel es un estado que posee armamento nuclear y no parece importarle que se alcancen los límites de un holocausto atómico. El jefe del centro de pruebas contra el, de Rusia, contralmirante Andrei Sinitsin, comunicó este mes de septiembre que el polígono de pruebas nucleares de Rusia, situado en el archipiélago ártico de Novaya Zemlya, está listo para nuevas pruebas nucleares. El centro de pruebas está listo para reanudar las actividades de pruebas a escala real. Si llega la orden, comenzaremos las pruebas en cualquier momento, declaró Sinitsin indicando que toda tarea de reunión de pruebas se, cumpliró, se cumplirá en el plazo fijado. Rusia no ha realizado ninguna prueba nuclear desde la desintegración de la Unión Soviética, por lo que durante más de 30 años el polígono se ha estado utilizando para experimentos con explosivos nucleares y nuevas armas. Sabemos que hay una constelación de satélites trabajando sobre el lugar de las pruebas. Que aviones de reconocimiento sobrevuelan permanentemente el lugar. Precisó agregando que el polígono está constantemente preparado para repeler todo tipo de amenazas. Para matizar un poquito vamos a darles una noticia interna que ustedes no la deben conocer seguramente. La ONU aprobó el Pacto del Futuro, plataforma de lanzamiento de la Agenda 2045. No vamos a llegar a esa fecha, se lo aseguro. Este domingo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron el polémico Pacto del Futuro, una plataforma que corre el horizonte de la Agenda 2030 al año 2045 y le agrega cuestiones relacionadas a la censura de redes sociales, a la regulación de la inteligencia artificial, al reconocimiento de los pueblos indígenas y a la ideología de género. Obvio que Bori votó a favor. O sea, Bori aprobó la Agenda 2045. Ocho patético, porque el presidente sirve a a la ONU bueno aquí aquí les voy a tocar un tema que es brutal que nos mandaron desde afuera es una, una, una cosa que que se refiere a lo que es el verdadero objetivo de Israel Israel ahora dice que está defendiéndose está defendiéndose de los terroristas de jamás y para eso mata a los niños vemos niños desmembrados en, en Twitter es, es brutal la cantidad de niños desmembrados que se ven eh, es una, casi, una cantidad de cosas que se ven pero horrorosas y que yo las veo no por un morbo sino para mantenerme humano para nunca acostumbrarme a una cosa así para seguirme horrorizando Ahora están atacando el Líbano y siguen atacando por parejo al barrer con bombas, misiles y aviones y todo su poderío militar matando gente, extendiendo su, su guerra hacia el Líbano. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Israel? ¿Por qué necesita mantenerse en guerra? Primero porque Netanyahu si deja de estar en guerra se va preso por corrupción en su país. Y segundo porque él tiene un objetivo él, digamos, él y, y, y, y los y varios de sionistas como él quieren el gran Israel. Es incluso de hacer realidad el Estado de Israel los líderes árabes acusaban a los sionistas de aspirar a crear un estado que abarcaría la mayor parte de Oriente Próximo. Esta noción de un gran Israel, muy diferente de la comprendida por los sionistas, se volvió con el tiempo tan cotidiana y aceptada que hoy hace las veces de opinión generalizada entre los países de lengua árabe e irán por fantástica que sea, el miedo reviste importancia real, garantizando prácticamente los malos entendidos y las posturas venenosas hacia Israel, y dificultando más la resolución del conflicto árabe-israelí. Aunque se trate de un tema difícil de tratar y lejano para los estadounidenses, merece la atención del gobierno estadounidense al formar parte este, de una iniciativa genérica para impulsar las negociaciones de paz árabe-israelí. Aquí dice, hay una moneda antigua de 10 agorot con el presunto mapa del gran Israel contorneado. O sea, esto lo tienen pensado, pero hace muchísimo tiempo. El 25 de mayo de 1990, el Consejo de Seguridad, es muy interesante lo que les voy a plantear. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abandonó su sede permanente en Nueva York y desplazó su plantilla y representantes nada menos que hasta Ginebra, Suiza, solo para que Yasser Arafat, a quien se le había prohibido la entrada en Estados Unidos, pudiera dirigirse al Consejo. ¿Y qué tenía que decir Arafat con motivo de esta extraordinaria ocasión? Una de las materias que eligió destacar delante de esta augusta entidad era sus pruebas de que el gobierno israelí pretendía expandirse más allá de sus actuales fronteras permítame mostrarles este documento, dijo a los diplomáticos reunidos este documento es un mapa del gran Israel acuñado en esta divisa israelí la moneda de 10 agorot a partir de un mapa Arafat distinguía en detalle las fronteras de Israel supuestamente representadas en la moneda todo Palestina, todo Líbano, todo Jordania, la mitad de Siria, dos tercios de Irak y la tercera parte de Arabia Saudita hasta la Sagrada Medina y la mitad del Sinaí. No era en absoluto la primera vez que Arafat exhibía tal mapa. De hecho, durante 1990, convirtió en costumbre llevar en el bolsillo de la casaca de su uniforme monedas de 10 agorot. Dependiendo de la ocasión, se ponía a repartirla. «Mire usted, mire usted», exclamaba, sacando alguna moneda. Esta es la de 10 agorot, es una moneda israelí nueva y que muestra el candelabro judío de siete brazos delante un mapa increíble. Un contorno muestra la región que va del Mediterráneo a Mesopotamia desde el Mar Rojo al Éufrates. Es una demostración palpable de las aspiraciones sionistas. Una vez una veces, Arafat afirmaba que estas fronteras mostraban el mapa de Israel tras la inmigración de 3,5 millones de judíos más de no tratarse de alguien predispuesto a encontrar pistas expansionistas-sionistas, la moneda de 10 agorot guarda el más lejano de los parecidos con un mapa de Oriente Próximo. Se acuñó escrupulosamente parecida a la moneda puesta en circulación en el 37 años antes de Cristo por Matías Antigonus, el último monarca Asmoneo, durante el asedio romano a Jerusalén. Según el catedrático Yahacob Mechoret, responsable del Departamento de Antigüedades del Museo de Israel, el artista Nathan Karp utilizó solamente el contorno genérico de la antigua moneda de su diseño de la divisa de 10 argorón. Karp estaba perplejo, decía Mecholet, porque alguien pudiera ver allí las costas de la tierra de Israel. Arafat rechazó estas explicaciones. Como prueba adicional de sus afirmaciones, falsificó segundo, segundo documento, un mapa sacado, ...de un artículo académico titulado... ...Perspectivas en desarrollo a partir del terreno de Israel... ...valoración superficial... ...a pesar de su titular repleto de jerga... ...este artículo del doctor de la Universidad Británica... ...Sheffield Wynne Rowley... ...contenía un diagrama de extraordinaria utilidad... ...para el argumento de Arafat... ...un mapa de oriente próximo con un contorno supuesto... ...que se extendía de la península de Sinaí... ...a la frontera irano-iraquí... ...según la leyenda del mapa... Proporcionaría la dimensión superficial de Israel según la actual moneda israelí de 10 a Golod. Arafat hallaba, apoyaba sus argumentos en el trabajo del Dr. Raouli. En otra explicación todavía más imaginativa, Arafat distinguía un símbolo esotérico de intencionalidad expansionista en la bandera israelí. Sus dos líneas azules horizontales representaban, representaban los ríos Nilo y Éufrates, dijo un periodista de The Playboy. Y entre medias está Israel. En la práctica las dos franjas azules salen del motivo del talit tradicional de oración judío. La acusación del Gran Israel también afirma que el Parlamento israelí, que es la NESET, albergaría una inscripción o mapa que reivindica el derecho a Israel a gobernar del Nilo al Éufrates. Líderes como el presidente sirio Hajiz al-Assad o su ministro de defensa Mustafa Talas, así como el presidente iraní, han afirmado que la tierra de Israel Del Léufrate al Nilo, al Nilo está cincelada sobre el acceso a la Nese. Que nadie lo haya encontrado todavía no ataja los rumores. Al testigo que recorre el edificio del parlamento sin ver el mapa, se le responde que habrá sido retirado con vistas a su visita. Como siempre, Arafat demostró una creatividad especial dirigiéndose al Comité Jerusalén de la Liga Árabe. Destacaba que la inscripción de la NESET llevaba 30 años desaparecida pero que en 1990 volvió a aparecer. El año pasado estamparon encima la menora israelí, directamente debajo de la cual aparece el mapa del Gran Israel. Esto ha llamado nuestra atención, sobre todo desde el discurso de que el Gran Israel había comenzado con la creación de Israel, cuando pusieron a la entrada de la Nese una inscripción que rezaba, esta es tu patria Israel, del Nilo al Éufrates. Este motivo siguió 10 años presente. Se les aconsejó que lo retiraran, pero ahora lo han devuelto. Han vuelto a ello tras el acuerdo de los dos gigantes de Malta, referencia al encuentro Bush-Gorbachov de diciembre del 89. Día más tarde, Arafat cambiado a una conclusión alternativa. Se les aconsejó retirar esta placa, cosa que hicieron, pero han grabado este mapa sobre su moneda, bajo la menora. En otra ocasión... Añadía que el Comité Americano-Israelí de Relaciones Públicas ha publicado mapas de esta cuestión, aunque de nuevo, nadie lo sabe. ¿De dónde sale esta ambiciosa noción del Dios en Israel? ¿Y qué validez tiene de tener alguna? Pregunta el artículo. Tiene cinco fuertes principales, y la más importante de lejos, la Biblia judía entre los dos pasajes que señalan el dominio israelí de este próximo. Al definir el pacto con Dios con Abraham, que tiene cierto a tus descendientes, entregaré esta tierra, del río de Egipto, el gran río, al río, el río Eufrates, todavía más proféticamente. Mosei, Moisés anuncia a los judíos en el Deuteronomio 11:24 que todo sitio en que pongáis las plantas de vuestros pies será vuestro. Nuestra frontera será extenderá desde el páramo al Líbano y desde el río, el río Eufrates al mar occidental. Bueno, eso, un comentario sobre esto. Esto, efectivamente, la, la Biblia dice eso, pero lo que no dice, lo que ellos no dicen, es que ellos rompieron el pacto. El pueblo elegido el, el de Israel hace 3.000 años, con Moisés, que fue liberado, de las garras del, del, del faraón egipcio que los tenía como esclavos era un pueblo humilde a este pueblo se le mostraron los más grandes prodigios que se pudieron haber mostrado y sin embargo ellos traicionaron a Dios entonces se rompió el pacto así que no hay pacto, no existe pacto y este Israel actual que es desde 1948 es un israel fabricado, aprovechando la ignorancia de la gente, por los más malos que existen en el planeta, los que son dueños del dinero, los Rothschild. Ellos lo fabricaron con el, la, en, el, en el, la declaración de Balfour con la venia de la corona británica, pero ellos fueron los de la idea de instaurar Israel ahí, en Palestina, aprovechándose de todas estas cosas bíblicas que iban a servir para engañar a la gente. Entonces, ellos, ¿ustedes creen que pueden ser elegidos de Dios? Un pueblo que mata a los niños cuando los niños son los preferidos de Dios. Entonces, solamente hay que ser un estúpido para pensarle y creer que este Israel es el mismo Israel de la Biblia. Segundo, algunos occidentales daban por descontado que el Israel moderno, o sea, el, el, el sionista, el fascista, el nazi, recuperaría las antiguas fronteras del país. El embajador británico en Estambul, por ejemplo, predecía, predecía ya en 1910 que los dominios de Egipto, el país de los faraones que obligó a los judíos a levantar las pirámides, forman parte de la futura herencia de Israel. Tercera, los primeros líderes sionistas, aludían a una intención israelí de controlar grandes territorios. Alrededor de 1900, Teodoro Herz e Isidore Bodenheimer aludían en forma rutinaria al asentamiento judío en Palestina y Siria, al igual que organizaciones como el Congreso Sionista o el Fondo Nacional Judío. En 1898, Herz planeó solicitar al sultán otomano un territorio desde la frontera egipcia al Éufrates. Cuatro años más tarde hablaba de asentar a los judíos en Mesopotamia. Cuarta, figuras sionistas de referencia son citadas relacionando ambiciosas reivindicaciones. Vladimir Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista, era citado en 1935 afirmando, queremos un imperio judío. La visita de Moshe Dayan a los Altos del Golán poco después de su captura por efectivos israelíes en 1967 se ha convertido en motivo de leyenda. Según Hassib, Hafiz Al-Hassad Dayan, anunció que la última generación fundó Israel dentro de sus fronteras de 1948. Nosotros hemos fundado Israel dentro de las fronteras de 1967 y vosotros habréis de fundar un gran Israel del Nilo al Éufrates. Un escritor iraquí recuerda una intervención algo distinta. Hemos tomado Jerusalén, Y ahora vamos a Yashrib, Medina y Babilonia, las otras dos ciudades de la población judía antigua. Por independencia de los detalles, los árabes convienen en que Dayan desató una nueva ronda de fervor expansionista israelí. El primer ministro homenaje en Begin era citado más tarde, presuntamente hablando a efectos de que la Biblia predice que el país israelí incluirá con el tiempo partes de Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Sudán, el Líbano. ...Jordania y Kuwait. ¿Hasta qué punto son válidos estos argumentos? ¿Y hasta qué punto son precisas estas citas? Las fuentes segunda y tercera... ...las intervenciones de cristianos europeos... ...y los primeros sionistas... solo revisten una importancia limitada, claramente. Unas predicciones externas a duras penas... ...pueden servir de fuentes de peso... ...del movimiento sionista. Las reflexiones territoriales anteriores... ...a la declaración de Balfour de 1918... Sí. fueron no pronunciadas cuando el movimiento sionista tenía todavía forma embrionaria en cualquier caso no solicitó realmente a nadie ni al monarca otomano de la región del Nilo en cuanto a los milicosos pronunciamientos atribuidos a Jabotinsky, Beguín y Dayan, todos son indirectos y algunos dudosos en el mejor de los casos con toda probabilidad sus detractores los inventaron Los pasajes de son es una cuestión más compleja. Aquí dan una explicación que yo no estoy de acuerdo, así que no, no me la voy a saltar. En tercer lugar, según el relato Víctor, los descendientes de Abraham no incluyen solamente a los judíos de la rama de Isaac, sino también a sus primos, los árabes de la rama de Ismael, en cuyo pacto se habría hecho en realidad generosamente así a tiempo. A la hora de valorar pues, la importancia contemporánea de los mandamientos bíblicos, hay que tener presente un buen número de ideas. El Gran Israel es una traducción inexacta de Fred Yisrael Hashlamek, territorio integral de Israel, en hebreo. El término insinúa en inglés una ampliación geográfica que el original no contiene. Los primeros sionistas consideraron un amplio abanico de territorios de cara a la colonización judía, incluyendo Chipre, el Sinaí, Mesopotamia, África Oriental y Argentina. Eran las posibilidades para, para instaurar Israel. Además, el régimen soviético convirtió a Biboris Yan, una zona distante de Siberia, en, en su versión de una patria judía. Estos territorios debían interpretarse como alternativas a Palestina, no como ampliación. Ya, pero... Creo que lo más importante, ya lo mencioné, lo otro no, no quisiera entrar en demasía, pero los israelíes sí tuvieron la oportunidad de elegir sus fronteras ideales en junio de 1967 y se quedaron lejos del Nilo y el Éufrates. De haber tenido planes de expandirse a esos ríos, en aquel momento habrían podido hacerlo con prácticamente, prácticamente total impunidad. Los israelíes hicieron con parte o la totalidad de la península del Sinaí en tres ocasiones, durante las guerras del 48, del 56 y del 67. Y en tres ocasiones devolvieron a Egipto los territorios capturados. ¿Cómo puede encajarse este hecho con los supuestos planes de aspiración de gobernar el Nilo al Frates? Bueno, era esos israelíes que gobernaban en ese entonces eran más moderados que estos, este, este, Netanyahu, igual que Menachem Begin, igual que Ariel Charón, han sido los más extremistas sin lugar a dudas. Así que está dibujado. Entonces, esta, estos apetitos por el Gran Israel fundamentados, por cierto, equivocadamente en la Biblia y en otras cosas que mencionamos ahí, van a romper sin lugar a duda algo muy... En este momento hemos dicho que Israel está ro rodeada, por cierto, de Egipto, por un lado, y el Líbano por otro, Siria, Irak, Irán, más lejos Turquía, Árabe Saudita, en fin, por otro lado está Libia, pero son puros países árabes que los rodean. Que no han reaccionado con el genocidio palestino, solamente han reclamado en forma tibia, diría yo, porque como hemos dicho muchas veces acá, tienen grandes compromisos económicos eh, con Israel. Arabia Saudita, que es uno de los países grandes de ahí, de ese, tienen eh, participación en los bancos judíos. Entonces, los, los grandes eh, jeques árabes participan en los bancos judíos y viceversa. Entonces, son grandes amigos. Pero claro, si vienen los apetitos por territorio y se empiezan a expandir, ahí seguramente van a olvidarse de los compromisos económicos y ahí va a empezar... Y se va a cumplir esta profecía, que es la profecía del fin. Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Y que será el fin. Podemos decir que ya, ya como que se está insinuando eso, de alguna manera, porque está Hamas, está el Hezbollah, están los judíos de Yemen, que se me olvidó mencionarlo también, y que están atacando muy decididamente a Israel... ...y a todas las embarcaciones que vayan hacia Israel. Y... ...y entonces... ...se acerca cada día más... ...el cumplimiento de esa profecía, que es la profecía del fin. En realidad el artículo es, es apasionante, pero... ...yo lo leí completo y me extracté algunas partes... Yo no quiero alargarme en demasía porque tampoco lo quiero hacer tedioso. Pero es brutal. Realmente, esto lo tiene medio escondido, pero... Yasser Arafat, que era el, el líder de la OLP de ese entonces, sí, sí. lo sacó a la luz. Y poco a poco ha ido saliendo a la luz. No es algo que se, que se hable en todas partes. Pero hay un video que ustedes lo no pueden encontrar incluso en la red, que es de Netanyahu del 2001, que habló de este tema. Un video que le tomaron eh, pensando que no lo estaban grabando. No es muy buena la calidad de sonido. Está en, en el idioma de él y, y con subtítulos en inglés. Pero se entiende claramente esto mismo. Y eso lo, puede, lo, lo pueden poner ahí en Google. Video Netanyahu 2001. Y eso es todo. Y ahí sale. Entonces, ahí va a salir. Entonces, eh, y dice que Estados Unidos le va a llevar el amén. Hoy día Israel hace lo que quiere. Y Estados Unidos, aunque le diga lo que le diga, Estados Unidos, Israel hace lo que quiere. Y. Y finalmente. Estados Unidos le dice amén y los ayuda y no los deja y, y quiera que sea el gobierno de Estados Unidos que el presidente que sea electo va a seguir ayudándolo ¿por qué? porque el, el, los dueños del dinero son judíos entonces están obligados a ayudarlo porque los dueños del mundo lo piden así Hay un artículo que encontré, pero se los voy a comentar ¿no? porque es muy demasiado denso. Había un, un acuerdo entre Ben Gurion y Hitler en el año 1983. Justo antes de que el poder para crear este discurso de odio contra los judíos. O sea, estaba de acuerdo el líder de los judíos para fomentar el antisemitismo con el objetivo de, cre de cre crear una crisis de refugiados judíos. Estaban, estaban de acuerdo con, con que hubiese una matanza personaje, que hubiese una, una, una matanza de un niño, para después un justificar lo que iban a hacer después. O sea, es una cosa pero horrible. Hay gente que ya no, no es señores malas. Ahora, en la época del punto, debería juzgarse como la segunda... No pudieran para evitar la falacia y juzgar el pasado del presente los judíos no se entenderán a menos que Javara se entienda plenamente Javara es este acuerdo que hicieron los Hilder con Ben Gurion, es una cosa siniestra realmente, esto tiene muchos, muchos entretelones, por eso que lo menciono solamente para que ustedes sepan y si algún día lo quieren saber, lo pueden buscar Gente mala con mayúsculas. Realmente mala. Impresionantemente mala. La maldad uno, uno puede imaginarla, pero nuestra imaginación no alcanza. No alcanza a imaginar mentes tan, pero tan perversas. Bueno. Vamos a mencionar una cosa que me mandó un artículo de un, de un diario local, de Córdoba, una, una amiga me mandó. Eh, como ustedes deben saber, a lo mejor, o a lo mejor no saben, en Córdoba, en Argentina, han habido incendios pero brutales. Pero brutales, una cosa, pero ya, no sé qué cantidad de hectáreas se ha he quemado, pero es una cantidad de... Y eso que no es, no es verano, ni mucho menos, pero... Son incendios, ustedes saben, todos esos incendios son provocados. Y la noticia dice, el fuego destruyó un santuario en las montañas en la noche del 23 de septiembre. La, la estatua de la Virgen María permaneció intacta a pesar de la devastación que la rodeaba. Hay unas fotos en que ven todo, todo, todo quemado, todo negro. Y la, y la imagen de la Virgen blanca, ni siquiera está... Manchada con, con hollino, como debiera estar, digamos, aunque no se haya quemado. Una virgen, una estatua que normalmente son de yeso, con el calor se, se quiebran y se pulverizan. Sin embargo, esta está impecable, y no solo impecable, sino que está blanca, diáfana. Todo sucedió en la zona de Ongamira, donde los bomberos trabajaron toda la noche para contener el avance del incendio que lleva varios días en el norte de Punilla. Las llamas entraron en el centro mariano del Espíritu Santo y destruyeron todo menos la estatua. Todo se quemó. El fuego destruyó todo. Ni siquiera estaba quemada ni manchada. Era blanca como se ve en la foto y no tenía nada. Todo lo demás fue arrasado por el fuego, dijo al periodista Ariel Luna, quien grabó una serie de imágenes impactantes del incendio que pasaba por el lugar. ¿Qué les parece, mis queridos? Esto, es, esto se los comento porque son noticias que si bien es cierto, a lo mejor no, no la encuentran relevante, pero son cosas que hace el cielo para que los que vean más allá de lo que ven todos, porque la mayoría mira y no ve, pero alguien, alguien será capaz de preguntarse, por ejemplo, ¿cómo es posible eso? Entonces, si no tiene ninguna explicación, quiere decir que hay una intervención divina, quiere decir que dios existe y que efectivamente no es que sea dios esa imagen pero lo que representa esa imagen es algo de origen divino y entonces la divinidad se manifiesta allí y, y quiere darnos una señal a los que pocos que, que puedan ver ¿me entienden? eso es el objetivo de este tipo de cosas ¿cuántas veces hemos visto este tipo de imágenes este tipo de situaciones? donde no se queman, y no se les pasa nada, y no se caen en terremotos, en fin. ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de cosas? Y, y es justamente para que los que estamos dormidos nos despertemos, y, o, o por lo menos nos hagamos preguntas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo raro, porque esto no... Esto quiere decir que hay algo aquí, porque en situaciones normales esto no debiera ocurrir, y sin embargo ocurre. Entonces hay una intervención de, de alguien aquí, del, del cielo, ¿de quién? Entonces, eso es lo que pretenden el cielo con, con este tipo de fenómenos. A ver si despertamos un poquito, eh, miramos con otros ojos y vemos un poquito más allá de lo que ve todo el mundo. Ese es el objetivo de este tipo de fenómenos. Bueno, mis queridos auditores, eh, ¿qué les parece si vamos con un audio? había mucha certeza y ahora lo que hay son muchas incógnitas muchas preguntas sin, sin respuesta y muchas hay muchas dudas de lo que va a ocurrir nos no, no ha por partes, sí. entremos primero en guerra ucrania y luego saltamos a Oriente Medio porque quizás el clima de tensión ahora mismo es prácticamente igual pero eh, hay declaraciones importantes de estos del último día ...de cómo gestionar dos riesgos... Ah, sí, ...el riesgo el... de la victoria, ¿no?... Claro, ...de sí. Rusia sobre Ucrania... ...el riesgo nuclear... a mí me dejaron absolutamente eh, sorprendido... ...sobre todo yo, yo estaba en Moscú... ...en los años 81 y 85... ...en el año 81 85... ...en el momento de la crisis de la población... ...no, no, el secretario recién ha hace ...estamos hablando oh, del año 81... ...hace casi 50 años... no 45 años. Y vivió toda la crisis. Y vivió esa crisis de los misiles de alcance medio y la instalación en Alemania, eh, las manifestaciones pacíficas en Alemania en contra de la instalación de esos misiles, y claro, lo que había un tabú, que era eh, el uso del arma nuclear. En la Unión Soviética eso no se mencionaba, era un tabú. Y fuera de, de la Unión Soviética, en el mundo occidental y en la OTAN, había una gran prudencia a la hora de albar. Entonces se habla, ya lo escribí yo, en el artículo, nada más empezar la guerra, que se hablaba con una frivolidad muy sorprendente y ya el colmo han sido las declaraciones del Stoltenberg según Stoltenberg podemos asumir más fácilmente el riesgo de una guerra nuclear que el riesgo de una victoria de la Federación de Rusia claro esto es verdaderamente un horror Jeffrey Sachs ha dicho que estamos quizás en el momento más cercano. yo no soy tremendista y no me gusta hacerlo pero hay que informar a la opinión y hay que informar a la audiencia de lo que dicen otros expertos y otros otros analistas muchos muy conocedores que estamos en el momento más cercano a, a a una escalada nuclear incluso más cercano que durante la crisis de los misiles en Cuba. ¿Por qué? Porque en la crisis de los misiles en Cuba se sabía quién mandaba. Mandaba Kennedy, que fue el último presidente que tuvo el mando del gobierno, que se enfrentó con los lobbies y los grupos de presión, y en la Unión Soviética mandaba en ese momento Khrushchev, que controlaba la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Politburó. Ahora no sabemos quién manda. Sabemos quién manda en, en Rusia, pero no sabemos muy bien quién manda en Estados Unidos. Entonces, esa incertidumbre por lo que dicen que a pesar de que el, hubo una amenaza de ir a la escalada nuclear por parte de Kennedy, hoy estamos más cercanos porque estamos ante un mundo mucho más incierto, con una gran incertidumbre. Y había comunicación directa entre Kennedy y Khrushchev. Dice el embajador Batman, o Batman, perdón, ahora no recuerdo el nombre, que fue el intérprete de inglés-ruso entre las conversaciones telefónicas entre Kennedy, y que es que no hay mucho. ni medio se sabe que ahora ya no hay ni media comunicación. Hay comunicaciones internas, por lo visto lo que dicen es que... Es servicios de inteligencia. Sí, servicios de inteligencia y algunos responsables políticos que tienen algunas amistades en Estados Unidos que le han dicho que uno por lo visto ha habido un contacto en Estados Unidos que suele información de que se tomaran en serio las últimas intervenciones y declaraciones de Putin Es decir, la del jueves anterior, en la que decía... ...de la reunión entre Biden y el, y el primer ministro británico, al final no aprobaron, no, el, no aprobaron el uso. Y yo el creo ¿Quitar las restricciones? ¿no? Quitar las restricciones, eso es, una, es un... eufemismo. un mismo que hay restricciones, y no son los ucranianos los que van a disparar, no son los ucranianos los que van a apuntar, no son los ucranianos los que van a usar el armamento. Eh, es decir, que permitir a Ucrania usar las armas de, de algo misiles de largo alcance es una falsedad porque esos misiles los van a utilizar personal de la OTAN desde de, de suelo desde de suelo ucraniano y posiblemente estarían barajando bueno pero OTAN la OTAN dice que ha enseñado no que haya llevado al personal pero eso es imposible eso es imposible José Antonio porque para manejar ese armamento tienen que tener acceso a las telecomunicaciones terrestres y satelitales y tener acceso a las cifras al, al, al, al punto en el que va a caer y, y no, y al secreto al secreto de las telecomunicaciones lo que se llama la cifra en el manejo de las telecomunicaciones para manejar ese tipo de armamento es decir, que se hace con satélites occidentales y con telecomunicaciones terrestres y nunca van a dejar a los ucranianos que entren en los secretos de la OTAN en los secretos, porque tienen que conocer los secretos y les, ¿no? yo no soy un experto con los, con los pliques, se de decir que no es ellos sino que están enseñando bueno, ahí teníamos un audio respecto de el tema que estábamos dejando atrás que es el tema de la guerra eh, vamos a entrar en otro tipo de temas ahora que son temas que a ustedes les gustan más pero bueno eh, no podemos eludir la realidad de lo tremendamente grave que estamos viviendo la situación Está tan grave que, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, así de grave es. Entonces, si llega a pasar, ni Dios lo quiera, que no digan que no se dijo. ¿Te fijas? Eh, entonces, acá preferimos decirlo que no decirlo. Hay muchos que no se atreven a decirlo, pero nosotros creemos que es mejor decirlo. Entonces, aunque nos digan catastrofistas o alarmistas, pero las cosas que estamos diciendo tienen base. Eh, no, no hay información inventada, son de varias fuentes, entonces no... Así que necesariamente teníamos que decirlo. Bueno, vamos a ir con otras temáticas ahora, respecto de temas espirituales. Le preguntan a Giorgio, ¿qué teme el anticristo? Respuesta. Cuando hay hombres justos como yo, yo soy el último, hay muchos justos que gritan la verdad. En la tierra los poderosos y los hombres temen potencialmente que obstaculicen su poder. El anticristo, al igual que otros espíritus poderosos, es milenario. No piensa hasta el 2019. Piensa hasta el 2150, hasta el 2400 en su mente milenaria. Él tiene el poder de tomar los cuerpos que quiera. El anticristo es un Cristo al revés. Jesús dijo que la verdad hace libres. Si un Giorgio BonGiovanni como otros dice la verdad, el anticristo teme que en el futuro esta verdad llegue a millones de personas y eso representaría su fin. No podría gobernar con todos esos espíritus libres. Es por ello que el Anticristo intenta perpetrar un atentado preventivo, antes de que esto sea inexorable. Jesús regresará pronto, pero si decidiera hacerlo dentro de 200 años, nuestra verdad, la que os ofrezco, estará en el corazón de cientos de millones de personas. Tenemos que ser felices. Ya le hemos ganado al mundo porque no habrá nadie que pueda detener esta verdad nuestra, ni siquiera el Anticristo. La iglesia espiritual, de la que formamos parte, entrará en el corazón de millones de personas. Derribará a la falsa iglesia que vive ahora en medio de la riqueza. La falsa iglesia es, por cierto, la iglesia católica, que ahora vive en medio de la riqueza, de la opulencia y de la corrupción. Por nuestra parte tenemos que seguir así, sin transformarnos en una institución. Jesús regresará seguro, aunque tarde nosotros ya le hemos ganado al mundo. Cuando veo a los jóvenes, sé que nadie los podrá detener, ni siquiera las bombas. Todo esto no significa que no sufriremos o que no pasaremos por pruebas. El Señor nos pondrá a prueba, pero tenemos que tener cuidado de no caer en el vacío que nos atrapa inmediatamente. Tenéis que sentiros siempre motivados. Como yo decía, pues, si Dios yo te mando a pruebas y te sientes vacío, Búscatelas. Y las superarás. Nosotros ya tenemos muchas. No hace falta que nos las busquemos. Pregunta. No entiendo la conexión entre los alienígenas y la espiritualidad. Quisiera comprender su rol, por qué están aquí y cuál es la relación que podemos tener con ellos. Respuesta. Por ejemplo, las sondas, si usted entra a la página web de la NASA, encontrará fotografías de nuestro universo. Son modestas, simples, casi infantiles, pero suficientes como para hacernos comprender un concepto. Por ejemplo, la sonda espacial europea, que está por terminar su programa alrededor del sistema solar, ha llegado a Saturno desde donde nos ha enviado imágenes maravillosas del universo. En algunas de estas figuras, un puntito del tamaño de una lenteja, la Tierra. Imagine que usted conduce esa sonda y que dirige la mirada hacia ese puntito que somos nosotros. Según los datos de la NASA, existen 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y cientos de miles de millones de planetas. Suponga que lee esa información en la computadora de a bordo y que luego ve esa lenteja, inmediatamente comenzará a pensar, señor, nosotros estamos en el interior de esa lenteja, como células visibles, únicamente con un microscopio electrónico, por lo tanto, no somos nada, o casi nada. Luego, mientras sigue pensando en todas estas cosas, imagine que ve una extraña nave que se acerca y ataca a la suya. Usted se asustará, se preguntará si son seres malos o sentirá temor por lo que le podrían llegar a hacer. Los alienígenas entrarán por motos propio en su cabina de manda y se presentarán. Son seres de luz, hermosos. Entonces les preguntará qué es lo que quieren, quiénes son y de dónde vienen. Los extraterrestres les responderá: somos habitantes de otros planetas y hemos visto nacer a ese puntito que está viendo, la Tierra. Somos miles de millones de años más avanzados que vosotros. Hemos sido creados por vuestro mismo Dios hace 15.000 millones de años. En el siglo XIX los hombres aún no habíamos inventado el automóvil, pero han pasado 200 años y ahora volamos por el espacio. En tan poco tiempo hemos alcanzado un Es inconcebible para nosotros imaginar la tecnología que puede haber alcanzado una civilización miles de millones de años más adelantada. Además, en el momento que le pregunte a estos maravillosos seres si son creyentes en Dios, en Cristo, lo conocemos desde hace miles de millones de años, desde mucho antes que usted lo hiciera. En la Biblia a estos alienígenas se les llama ángeles. La Biblia habla del universo. Pero en el Evangelio Cristo le anuncia a los apóstoles, yo me voy, pero os, os enviaré al Consolador que os hablará de las cosas celestes, de las que ahora no os puedo hablar. Entonces podréis comprenderlo y creerle que os he enviado para daros esta enseñanza. Las cosas celestes a las que refería Jesús son el universo, el cosmos. Si nos llegáramos a encontrar con una civilización extraterrestre, No pensaríamos que estamos viendo demonios. Ahora es más fácil para nosotros comprender la vida en otro planeta. Por lo tanto, querríamos saber el motivo de nuestra visita. A nivel tecnológico, el universo es un infinito. Fue creado por Dios, está habitado y por suerte tiene vida inteligente y pacífica. Aquí en el planeta Tierra la vida es infernal. En cambio, ellos viven en un paraíso. En el Evangelio Jesús también dice, en casa de mi padre tiene muchas moradas. Se refiere a otras civilizaciones más obedientes y amables que nos visitan. Son tan amorosos que nos miran con sus extraordinarias naves y lloran de tristeza. Podrían eliminarnos, pero esperan ansiosamente las directivas de Cristo. Lo conocen y lo viven. Ellos lo llaman Cristo, inteligencia omnicreante o inteligencia suprema. Pregunta hay muchas historias que no se pueden verificar pero creo que muchas son reales porque Jesús mismo ha revelado que se presenta a otras personas a todos los iniciados algunos no forman parte de las arcas y no me conocen Si Jesús fue visitar a visitar estos tres jóvenes de Catania, hay un motivo. Quizás ellos también sean iniciados. Pregunta: ¿Cómo podemos ser dignos de encontrarnos con Jesús? ¿Y cómo podemos contener toda esa emoción que podíamos llegar a sentir en ese momento? Giorgio responde: No te tienes que preocupar. Él hará todo. Cuidado. Puede ser que ya la hayas visto sin que te hayas dado cuenta. Más adelante lo comprenderéis. Jesús dice al respecto, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. ¿Qué vio exactamente María durante la anunciación? ¿De qué forma se presentó el arcángel Gabriel? Respuesta. El arcángel es un ser de luz al que yo llamo Ashtar Serán. Tenemos algunas imágenes de él. Todos los arcángeles de Dios, los siete se llaman Ashtar Serán. Poseen un único espíritu y siete almas colectivas divinas, pero son entidades diferentes. Son todos comandantes de esta gran confederación angélica. Por más que sean entidades individuales, su espíritu es único, está compenetrado por el Espíritu Santo. Cristo también es un arcángel, pero está compenetrado por el Espíritu Santo. El Padre Donai es un avatar, un ser divino, es Dios compenetrado por el Espíritu Santo. Estos seres divinos son muchos, pero si el Espíritu Santo es uno. Siempre veo al uno a través de diferentes formas y sustancias. Nosotros estamos en el camino iniciático y tenemos que empezar a comprender estos conceptos elevados. De hecho, Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. El padre, el hijo, el arcángel, Gabriel, la Santa Madre, Krishna, los avatares, todos están personificados por el Espíritu Santo. Dios te está hablando, es la divinidad, por lo tanto tienes que ser devoto. No tienes que mirar el instrumento, puedes hacerlo aunque no seas devoto, pero sabes que está allí, ese es el uno. Nosotros aún no somos divinidades, nosotros somos almas colectivas divinas. Todos somos espíritus individuales con nuestro libre albedrío, con nuestro ego y orgullo. Yo soy yo, tú eres tú, él es él, y nos sentimos divinos. En cambio no somos más que espíritus individuales, que tienen que ser ayudados y acompañados de la mano. Los espíritus verdaderos, evolucionados, divinos, son una colectividad en el uno, y reciben características del uno, la justicia, el amor, la misericordia, la tolerancia. Pregunta. ¿Nuestras acciones tienen un efecto en el cielo? Respuesta. A toda causa que provocamos, siempre le corresponde un efecto. En esta vida o en las próximas, a nuestra existencia y en la esfera dimensional en la cual actuamos, ahora nos encontramos en tercera dimensión. Por lo tanto, el efecto de nuestras causas se manifestará en esta dimensión y en nuestra existencia que atañe a todas las personas a los seres y espíritus con los cuales estamos en contacto. No produce ningún efecto en una persona que se encuentra en Australia, que no te conoce. Nuestras acciones pueden producir un efecto incluso en el universo, pero solo en la medida que los consideremos como energía que capta el sol. Todo es energía, también la materia lo es, y todas nuestras expresiones. El sol recibe de nosotros y nos, re nos retransmite Si las acciones son negativas, sufre una influencia, un sufrimiento. Si son positivas, recibe alegría, amor y luego las devuelve a la tierra. Por consiguiente, nuestras acciones influyen en el corazón del sol. Si nosotros producimos bien, recibiremos bien. Y si producimos mal, recibiremos sufrimiento. Estamos relacionados totalmente con este sol que a su vez está relacionado con los demás soles que están unidos a la galaxia. Recuerden, queridos auditores, que hemos hablado aquí de que las manchas solares se producen por culpa nuestra, por nuestra falta de amor, por nuestras mal acciones equivocadas, por nuestras elecciones equivocadas. Y el sol, en forma natural, tiende a restablecer el equilibrio porque esa es una muestra de desequilibrio y entonces como consecuencia de nuestras acciones se producen las manchas solares que cada vez son más grandes porque nuestras acciones son cada vez más equivocadas y en forma natural como consecuencia de nuestras acciones el sol va a mandar la energía de equilibrio Y esa energía de equilibrio, ¿qué va a producir? Es como la, es la energía del juicio. Cada vez más, cada vez más, van a haber catástrofes más, fu más fuertes, como consecuencia de esa energía. Cada vez más, las personas buenas se van a alejar de la mayoría y se van a aislar porque no van a soportar, como es la mayoría de la gente, Y los malos se van a poner más malos. Y si hoy día vemos gente matándose, eh, asesinatos increíbles, en poco tiempo más veremos asesinatos a cada rato y en todas partes. Y, y, y, y nos vamos a sentir abrumados. Porque la maldad se, es extrema. Pregunta, ¿es cierto que estamos en varios lugares simultáneamente, planetas o dimensiones? respuesta, a nivel filosófico o espiritual estamos insertos en una esencia que es infinita y se manifiesta en diferentes dimensiones ahora estamos en la tercera dimensión y participamos, sin darnos cuenta a la vida en el universo viajamos por el mismo y nos trasladamos con él por ejemplo, nuestro sistema solar Se encuentra en la periferia de la Vía Láctea, pero tiende hacia el centro, al que llegará dentro de 2.000 millones de años. Nosotros no lo sabemos, pero vivimos todo lo que existe en esta galaxia, que a su vez se encuentra dentro del universo. Los seres de la sexta dimensión son conscientes de las dimensiones inferiores y por lo tanto viven el todo. Vivimos una parte del todo consciente pero nuestro espíritu vive el todo. Cuando más evolucionamos, más adquirimos el conocimiento de nuestros hermanos superiores. Esto depende de nosotros, de lo que sembramos en la acción cotidiana de nuestra vida y durante nuestras reencarnaciones. ¿Cómo, cómo podemos leer en nuestro corazón cuando hacemos el bien al prójimo y comprender si hemos actuado contemplando a Cristo? O si en cambio lo hemos hecho en forma interesada para ser amados. Respuesta. Tienes la prueba de haber actuado contemplando a Cristo cuando no recibes nada a cambio. De todos modos, feliz. Si algo a cambio, siempre te darías? No hay que rechazar. Con el paso del tiempo comprenderás que puede darle a Cristo y recibir por eso. También, porque esto también es por él. Ahora, eh, esto es cuando, cuando hacemos cosas buenas, normalmente nos sentimos felices. Yo creo que de alguna manera todos lo hemos experimentado. Ese es el verdadero gozo. La verdadera felicidad porque es del espíritu. Pregunta. Pregunta. ¿Los seres de luz conocen todo el universo, las galaxias, las diferentes dimensiones o están buscando cosas nuevas? Respuesta Adoniesis, a quien conozco y que llamamos padre, conoce todo el cosmos, pero no lo que está en la mente creadora del Espíritu Santo en cuanto al futuro de la creación. Lo descubrirá día a día durante la creación de mundos y universos que el Espíritu Santo da a luz constantemente. Esto sirve también para todos los seres como él. Los seres de luz conocen el 30% del universo conocido. La Confederación Interestelar ha alcanzado el 40% de la exploración universal. Los genios solares de séptima dimensión conocen todo el universo y dan directivas a toda la esencia de vida, a todos los seres que están por debajo de esas dimensiones. Pero la mente creadora del Espíritu Santo, el único Dios, Es desconocida, ni siquiera Dios puede conocerla. Es por ello que quiere ser adorado como el único Dios. Si bien nosotros alcanzaremos su dimensión, jamás podremos entrar en su mente creadora y proyectar el plan en su esencia continua. Es algo que le debemos únicamente a Él. Nosotros somos lo manifestado, lo creado. Él es lo no creado. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el único y absoluto derecho a proyectar en su mente la creación que es desconocida, Incluso para los dioses, pasará a ser conocida en el momento que Él se manifieste. Pregunta, ¿el Yo Soy, el Espíritu puro, inmutable y eterno, vive en la séptima dimensión? ¿Es por ello que si ascendemos y nos convertimos en Espíritu puro, seremos uno con aquel que es? Respuesta, seremos uno con aquel que es, es decir, de su misma evolución. Nos convertiremos en dioses. Contemplaremos únicamente el cosmos creado y lo haremos en el momento que se manifieste. Es por ello que dice, yo soy el único Dios. ¿Por qué hasta serán el arcángel Gabriel se arrodilló ante María? Respuesta. María era el instrumento a través del cual tenía que nacer Cristo. María también es quien contiene al Espíritu Santo. Gabriel lo sabía y se arrodilla ante ella. Él sabe que, que, a quién posee María en su corazón, a su Dios. Nosotros tenemos que comprender estas cosas. Jesús lo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando comprendamos el valor absoluto de la humildad que forma parte del Espíritu Santo, nos convertiremos en ángeles. El mayor acto de humildad que ofrece el Espíritu Santo, le ofrece todo A toda la creación es el que podamos ser como Él. Os pido que me encuentren a un único hombre en la tierra que quiera que los demás sean como Él. Poderoso, fuerte, nadie, los hombres todos nosotros somos arrogantes y egoístas. En cambio el Espíritu Santo ofrece la eternidad, la Deidad, y te hace convertir en un ser creador. Lo, tienes que, concederle al Espíritu Santo. Lo que tienes que concederle al Espíritu Santo es la obediencia y respetar su voluntad de hacer proyectos que para ti son desconocidos sería terrible si así no lo fuera el Espíritu Santo no comparte su proyectualidad con nadie lo hace únicamente cuando sus planes son manifiestos cuando sus planes son manifiestos y se han cumplido, ese es Dios pregunta ¿qué estructura social, económica y política rige en las civilizaciones extraterrestres? Respuesta. Una respuesta exhaustiva a esta pregunta necesita toda una conferencia específica. Por lo tanto, tendré que ser sintético. Hablaré de civilizaciones humanas como la nuestra, ya que hay otras civilizaciones compuestas por seres de luz que viven en los astros, en los soles, esos mundos a los que Jesús llamaba paraísos. Y hacer referencia al modo viviendo de estos últimos crearía una confusión interior. Por consiguiente, me limitaré a ilustrar la vida de civilizaciones extraterrestres humanas, o sea, razas humanoides, formadas por seres que tienen un cuerpo mucho más sensible que el nuestro, pero que de todos modos están formados por materia. Se trata de civilizaciones mucho más evolucionadas que la nuestra, millones y millones de años. Poseen una tecnología avanzada que nuestra imaginación no logra alcanzar. Estos seres pueden superar la velocidad de la luz decenas de veces. Pueden construir naves con material biológico, construyendo medios materiales vivos, de cédula a las vivas. La vida política está basada en un único Estado, un gobierno mundial, y la riqueza del planeta está a disposición de todos. No existe la moneda. Su sofisticada tecnología y los avances científicos están a disposición de toda la sociedad. Por ejemplo, si construyen un coche como en nuestro Ferrari, este será accesible a todos los ciudadanos del mundo. Esto no quiere decir que todos son propietarios de la Ferrari, de una mansión o de una piscina o de un gran terreno. La propiedad es de toda la sociedad. El parlamento está compuesto por científicos, por teólogos y filósofos que discuten en la armonía. No hay hombres políticos, así como los conocemos nosotros, ni personas que se apropian indebidamente de la riqueza pública. Ya que no existe el valor de la moneda, no es posible tener más que los demás. Toda la sociedad goza de los bienes. Cualquier intento de aprovechamiento o acto de violencia queda neutralizado por la intervención de un órgano de policía formado por robots, robots, que está a cargo de la seguridad. Este sistema de control podría parecernos una dictadura. En realidad se aplica únicamente en casos de violencia en contra de la sociedad, de la tierra, cuando se la está contaminando, o de un hermano, y en cambio está prohibido el libre pensamiento de los ciudadanos cada uno es libre de expresar su pensamiento, su idea creadora que contribuye al mejoramiento de la economía, de la política, de la literatura, del arte, de la filosofía, de la ciencia. Por lo tanto, esta idea no solo se discute y se acepta en forma amable, sino que inmediatamente se aplica en el campo correspondiente, en la ciencia si es una idea científica, en la teología si es una idea espiritual, o doy ejemplo simple pero significativo: Si no está conduciendo un coche e ignora un semáforo en rojo, Para llegar antes a ver a su compañera, el coche se apaga automáticamente. Llega un robot, un agente artificial, que de inmediato secuestrará el medio de locomoción impidiendo en castigo que esa persona pueda pasar la jornada con ella. Quiere decir que con respecto a la posibilidad de ejercer la violencia, la libertad es prácticamente nula. Mientras que la, la, depresión, la depresión casa de todas las facilidades. Los jóvenes estudiantes que van a las escuelas de estas sociedades extraterrestres Reciben estímulos por parte de sus guías que son psicólogos, filósofos, etc., para que expresen su creatividad, su talento. También existe aquello a lo que nosotros llamamos servicio militar y que es obligatorio, pero no tienen bombas, ni tanques de guerra, ni fusiles. Sus milicias forman parte de la confederación y tienen la obligación de estudiar la constitución de ese planeta basada sobre todo en la solidaridad en la amistad, en la hermandad y eventualmente en la defensa, tienen armas muy sofisticadas y muy poderosas, que se utilizan únicamente para defenderse de un ataque abusivo, violento e injustificado de cualquier civilización, pero no matan a nadie, intentan neutralizar a sus agresores. Durante el servicio militar, cada estudiante tiene la obligación de viajar por el universo a bordo de naves para comprender la gran creación, el gran padre, la gran energía de amor y sobre todo para visitar las civilizaciones que están en problemas y por lo tanto para expresar el sentimiento de la piedad, de la misericordia, de la tolerancia y la ayuda hacia los más débiles. Los estudiantes que vengan a la tierra verán un conjunto de animales que se matan unos a otros y por consiguiente sentirán piedad, misericordia y querrán ayudar. Cuando regresen a, la, a su planeta tendrán que desarrollar su talento. Yo conozco esas civilizaciones evolucionadas, he vivido en ellas y las recuerdo. Allí Cristo fue recibido con palmas al son de bendito el que viene en nombre del Señor. No fue a la cruz, ni fue procesado, no hubo insultos ni escupitajos. Lo único que hubo fue una reverencia porque estaban recibiendo la visita del Creador de la manifestación del amor más grande de todos los amores. Y como premio recibieron la posibilidad de ser inmortales, de viajar por el universo, de ser eterno. Nosotros, los hombres de la tierra que somos estúpidos, al matar a este amor fuimos condenados a morir, a resucitar, a volver a morir, a sufrir, a ser ignorantes, a no recordar nada de lo que es nuestra verdadera esencia. Bueno, Vamos a ir con... ay, ah, llegaron preguntas, pero antes de la pregunta, ¿qué les parece si vamos con un audio muy importante? 29 documentos clasificados de los temibles archivos militares del gobierno de Vladimir Putin revelan que Rusia ya planea usar armas nucleares. La filtración demostraría que el umbral de Moscú es bastante más bajo de lo que se puede temer, y expertos alertan que se podría causar una batalla sin precedentes. Los documentos aseguran que el peligro de guerra nuclear es bastante alto. Los archivos enumeran una serie de condiciones que podrían justificar el uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla relativamente pronto, en caso de un conflicto con un país geopolíticamente importante. Los 29 documentos incluyen varios escenarios de empleo de armas nucleares para entrenamiento de guerra y delinean los principios del empleo de armas nucleares para los oficiales de las Fuerzas Marítimas Rusas. Según los materiales, el Distrito Militar Oriental de Rusia ensayó repetidamente una hipotética invasión de las tropas chinas durante los ejercicios militares. En un escenario... Rusia, presentado como la Federación del Norte, está lista para usar armas nucleares tácticas contra China, presentada como el sur, si el ejército enemigo lanza una segunda ofensiva. Los documentos datan de varios años atrás. Hoy en día, la posibilidad de una guerra abierta entre Rusia y China es más que lejana. La relación entre esos dos países es de amistad, o al menos de alineamiento. Bueno. Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores ahora. ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede elevar la conciencia? Pregunta Noemí Villagra, Claudio. Flore. Es imposible... Eh, ...elevar la conciencia si no es... ...con la experiencia. La experiencia, por ejemplo muchas veces he puesto este ejemplo porque es muy didáctico nosotros conocemos todos tú y yo, todos sabemos lo que es malo de la misma forma que un niño sabe que no tiene que subirse un muro pero cuando aprendemos la experiencia cuando el niño se sube al muro y se cae ahí nunca más va a querer intentar subirse al muro ahí aprendió la experiencia, antes solamente la conocía Eso es lo que nos pasa a nosotros con la experiencia. Lamentablemente, eh, por eso es que es necesario eh, muchas situaciones para, para... Es muy difícil que con la mente nos convenzamos de que tenemos que tomar un camino espiritual. Eh, el llamado espiritual viene desde el corazón, ¿no? de, de alguna manera. Y en mi interior una... muy grande desde la parte más interna nuestra que la sentimos aquí en el pecho una necesidad de algo que esté más allá de este mundo porque no hay nada que nos satisfaga en este mundo ahí estamos sintiendo el llamado espiritual y, y, empecé, y, y vamos a empezar seguramente en ese caso a buscar y cuando se busca se encuentra el que busca encuentra ha sido dicho Entonces, hay que buscar el camino espiritual con las mismas ansias que la persona que se está ahogando busca el aire, de esa misma forma, si se busca el camino espiritual con ese anhelo, con esas ansias, con toda seguridad que se encontrará. Es la única forma de hacerlo para que sea realmente efectivo. Yo no puedo inculcar a alguno de ustedes, a lo mejor, todos hemos cometido el mismo error, a lo mejor ustedes y yo, todos, eh, cuando les llaman la atención algunas cosas espirituales y quieren tratar de inculcarle a otras personas este tema, y las personas, ah, ustedes se sienten rechazados por esa persona, a veces personas lo rechazan, porque no les entra, porque no están, a ustedes les llegó... Le hizo sentido porque lo tienen adentro, pero ellos todavía no lo tienen adentro. Entonces no les llega. Y por eso que fue dicho que los enemigos del hombre estarán en su propia familia. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino una espada. Una espada, o sea, ¿qué es lo que significa una espada? No es que sea una espada literal, sino que una lengua afilada, porque va a decir cosas tan fuertes que va a producir y zamarrear conciencia. Entonces, algunos se van a despertar, así como ustedes pueden haberse despertado. Y, y, y en situaciones extremas, su familia pueden estarlos rechazando. Porque eso pasa, los, el enemigo del hombre estará en su propia familia, ha sido dicho. Entonces, todos se despiertan a su tiempo usted puede tener en su familia y por el hecho de que está en su familia pueden ser su hermanos su sus su, no sé sus padres no tienen por qué tener la misma evolución usted usted a lo mejor está para evolucionar y entienden en este tema y les llega y a los otros no les entra por ningún lado y cuando no les entra no hay que insistir porque es peor en vez de hacerles un un favor les hace un daño a lo mejor eh, cuando los eventos se desaten de tal manera y que todos, todos hasta creyentes y no creyentes clamen a Dios porque va a ser tan brutal, a lo mejor ahí les va a hacer sentido a las personas y va a hacer sentido el mensaje que ustedes mismos trataron de inculcarle a esas personas, pero en ese momento, no ahora que se lo están tratando de inculcar un poco a la fuerza, porque claro, ustedes, a ustedes les llega y quieren tratar de compartirlo, que es natural, es lo que hemos tratado de hacer todos cuando nos ha llegado, Entonces, pero no hay que hacerlo. Hay que esperar todos a su tiempo. No todos tenemos los mismos tiempos en este tema. Vamos a ir con otra pregunta, ¿ya? Argentino, qué te refieres con hermanos superiores? ¿Y qué es esto de la sexta dimensión? Yo conozco espacio, ancho, alto y largo y tiempo, cuatro. Tiene que ver con eso. ¿Cómo se sabe...? Querido Florentino, las dimensiones se refieren a planos sutiles. Eh, nosotros tenemos un cuerpo físico que es grosero. Cuando dejamos el cuerpo, el, el, el, cuerpo más, el cuerpo más grosero de los cuerpos sutiles o de los cuerpos invisibles es el cuerpo etérico. Después está el emocional, después está el mental, después está el intuicional, después está el espiritual y después está el monádico o ádico que es de dios o el espíritu puro entonces a eso se refiere o sea, distintos grados de sutileza que por ejemplo con los rayos infrarrojos se pueden ver los cuatro cuerpos, los tres cuerpos aparte del físico porque no lo voy a poner, es absurdo los otros tres cuerpos inferiores se ven al infrarrojo Los cuerpos más sutiles, los cuerpos eh, superiores, llamémoslo así, eh, eso no, ni siquiera se ven al, al, al infrarrojo. Pero son más sutiles todavía, ¿te fijas? De esa manera te estoy tratando de graficar las dimensiones. Hoy en día la película Killian logra ver los espíritus, logra ver las personas cuando salen del cuerpo logra ver las personas cuando están durmiendo y que salen del cuerpo también, no totalmente, pero parcialmente. Entonces, eso está demostrado, no es una cuestión de creencia, ni, ni, ni en qué se basa, no, eso está científico de, de, absolutamente demostrado por la ciencia humana, limitada como es, pero es la ciencia humana que conocemos. Entonces, eh, la... De ahí estoy tratando de graficar las distintas dimensiones. Los hermanos superiores son los hermanos de la... No sé si me preguntaste eso, los hermanos superiores, pero los hermanos superiores son los, los hermanos de, la... de las dimensiones elevadas, los genes solares, los, los arcángeles, los seres de luz. Esos son los hermanos superiores. Nosotros somos los inferiores porque somos los más primitivos, los más rudimentarios. ¿Cómo se sabe cuando una persona está cobrando realmente bien de corazón y no por interés? Pregunta Claudio Rodríguez. ¿Cómo se sabe cuando una persona está cobrando realmente bien de corazón y no por interés? Pregunta. Bueno, es una pregunta lógica, es una buena pregunta, es simple, pero a la vez compleja. ...una persona que obra de corazón... ...eso es lo que tú preguntaste mi querido auditor... ...parece que eso es lo que preguntaste... ...es la persona que... ...hace las cosas... ...con pasión... ...con alegría... ...proyectando una alegría... Eh, ...y sin ningún interés... ...en el sentido que no, no cobra nada... No, no, ...no... ...lucra con un mensaje... Y, ...y es una persona que trasunta ...y nos damos cuenta que por ejemplo... No es una persona millonaria, como puede ser, por ejemplo, un pastor que de repente anda en unos autos pero espectaculares y parece narcotraficante. Entonces, eh, de esa manera se puede. Ha sido dicho, por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que calificar a una persona más que por lo que dice, y por lo que hace. ¿Cómo es su vida? ¿A qué dedica su tiempo? Había una canción que decía ¿A qué dedico el tiempo libre? Es muy sabia esa, esa, esa letra, digamos, porque ¿Quieres saber una persona a qué dedica el tiempo libre? No es lo mismo una persona, todos tenemos que trabajar, pero no es lo mismo una persona que se dedique en su tiempo libre y estoy aprovechándome de la letra de esa canción eh, a las carreras de caballo a vender drogas o a ayudar al prójimo, o a, a hacer, eh, difundir un mensaje espiritual, o a hacer cosas que no le reportan nada económicamente, sino que solamente es un, un trabajo altruista, sin beneficios. Es más, solamente tienen que, incluso tienen que aportar a ese trabajo, en vez de recibir algo a cambio. Entonces, de esa manera podemos saber El árbol se conoce por su fruto, mi querido auditor. Entonces, no tienen que creer lo que se les dice, sino que tienen que ver lo que ese, esos dichos o esa persona hace durante un, un periodo de tiempo. Que, ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace realmente? Y si, y si tiene dinero o no tiene porque si si tiene dinero podemos pensar mal de, de la persona que a lo mejor lucra con el mensaje cierto entonces o o o, o no o o, o, o a, hace mercadeo no sé cualquier cosa entonces eso es lo que te puedo decir con, con otra pregunta nori catalán los animales tienen alma o espíritu ¿Nunca he entendido la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Y por qué no se dice que los animales también tienen alma? ¿Son seres reencarnados inferiores? ¿Qué? ¡Oh, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta. La verdad es que es un tema complejo que a lo mejor mi respuesta va a ser chocante. Pero no tienen que creerme. Pero es lo que yo sé como verdad. Se dice que los animales tienen un espíritu colectivo, no tienen, porque no tienen una, una moda una individual como el hombre, un ego sum. Pero hay animales que tienen animales y, y crían y conviven con animales, que sea gatos o perros. Hay muchos gatos y perros que realmente parecen personas. Y ustedes van, sobre todo los que lo que aman los animales, se dan cuenta que parecen personas. Entonces, los animales, algunos animales, especialmente los más evolucionados, como son los animales domésticos, tienen alma individual, sin lugar a duda. Son verdaderas personas. Y son personas algunas Ustedes se van, chocar con lo que, se van a chocar con lo que les voy a decir, pero son personas que están viviendo la segunda muerte, que tienen, pueden pensar como humanos, sentir como humanos, pero no pueden hablar, ni pueden a lo más, expresarse y como, ladrar como perro, o expresarse como perro, o como gato. Eh, pero claro, esa no es, no es la generalidad, hay algunos solamente. Hay otros que son almas colectivas, que son un poquito más salvajes, eh, pero todos están conectados al espíritu puro que es el mismo de todos eh, por ejemplo hemos hablado aquí de cómo actúan las, los animales por ejemplo la, la, las bandadas de patos que se van migrando ¿quién los guía? ¿ustedes creen que el, el pato que va adelante los guía? Eh, el pato que va adelante es el más perceptivo pero Pero el espíritu grupo que es el que los guía. Los cardúmenes de peces saben dónde tienen que ir porque hay un espíritu grupo que los guía. Las, las hormigas y las abejas trabajan y saben lo que tienen que hacer porque hay un espíritu grupo que los guía. Entonces, un, un espíritu de inteligencia. Eh, y los seres humanos tenemos un espíritu individual que es el mayor desafío. Porque... Quedamos a la libre elección, quedamos a merced de nuestra mente para hacer elecciones correctas, como la única forma de evolucionar, quedamos desnudos. Cuando, por eso que se, se habló cuando, cuando lo, al hombre se le dio espíritu individual, se habla de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque cayó el hombre, porque se equivocó, hizo la primera elección mala y cayó. Entonces cuando tuvo que actuar sin su espíritu colectivo, dejó de ser alma colectiva y pasó a ser alma individual y cayó. Pero a pesar de eso, el alma individual es la única forma de evolucionar para llegar algún día a ser lo que se nos ha dicho en la Biblia. Sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. Entonces... Eh, Es un tremendo riesgo, pero es imposible eh, avanzar y hacer elecciones correctas y conocer el bien sin haber conocido primero el mal. Lamentablemente es así. Es un largo camino, pero es la única forma para que en lo sucesivo vayamos haciendo elecciones correctas y en la medida que hagamos elecciones correctas vamos a ir avanzando hacia formas superiores de conciencia. Entonces decías tú que no sé si hay algo que se me queda en el tintero de tu pregunta. No quiero no quiero quedarme con la idea de que algo no no te pregunto no no no se dijo. ¿Qué mensaje nos me vienen a enseñar? ¿Qué es la mente de Dios? Nori Catalán, ¿los animales tienen alma o espíritu? Nunca he entendido la diferencia entre el alma y espíritu. ¿Y por qué no se dice que los animales también tienen alma? ¿Son seres reencarnados inferiores? ¿Qué más? Bueno, ahí... Eh, algunos son parte del colectivo animal y otros son parte de, nuestra, eh, de nuestro proceso evolutivo. Estamos viviendo, algunos animales están viviendo la, la segunda muerte. Están viviendo un verdadero infierno. Y lo único que los consuela es el amor que les damos nosotros. Cuando aparentamos comprenderlo. También muchos dicen por qué los animales siendo inocentes les sufrir. A veces no son tan inocentes mis queridos auditores, claro. Ellos no se pueden comunicar contigo, pero si, si les toca sufrir es porque es parte de un plan más grande que nosotros no vemos. Entonces, es, es duro esto, pero es difícil de entender. Pero Dios es perfectamente justo. Lo único que te puedo decir. Entonces podemos decir que los animales tienen alma colectiva. O alma individual, y es que el espíritu es lo único imperecedero y el alma es una cosa casi eterna, pero no es eterna. Eso es un tema que lo hemos tratado muchas veces, mis queridos autores. Vamos a ir con otra pregunta más: ¿es la mente de Dios? ¿Qué significa tener la mente de Dios? Y finalmente, ¿dios es un ser superior? es pues un mega computador cuántico ¿cómo identificar a Dios verdaderamente en cada uno de nosotros? ¿cómo tú puedes demostrar que Dios existe? científicamente no de... bueno eh, yo no puedo científicamente demostrarlo porque yo no soy nadie pero hay un científico que es el Einstein de esta época que lo demostró, Micho Kaku demostró que Dios existe hay en un artículo científico que salió hace unos años atrás diciendo Micho Kaku demostró que Dios existe <risa> Ahora, la mente de Dios se refiere a que Dios es un todo, es un, un espíritu, pero es, es la mente creadora. La mente más poderosa de, del cosmos es la mente de Dios, que es un todo con el espíritu de Dios, que es uno con el todo, porque... Tiene la capacidad de crear cualquier cosa Y hacer cualquier cosa eh, No sé si eso contesta a tu pregunta No sé si me falta algún elemento más De tu pregunta, pero ¿Qué es la mente de Dios? ¿Qué significa tener la mente de Dios? ¿Y finalmente Dios es un ser superior o es un mega computador cuántico? Bueno, tener la mente de Dios es imposible, pero de la forma que te lo expliqué creo que es la correcta. Eh, y evidentemente no es un, un computador cuántico, ni mucho menos, es la causa primera de todo. ¿Piensa tú que la creación de, de este universo es el Big Bang a partir de una partícula infinitesimal con una energía que, ni, que nadie puede imaginar ni puede explicar una energía que aparece de la nada y que produce una explosión y que todavía se está expandiendo expandiendo el universo que, que empezó a expandirse hace 13.800 años atrás entonces ¿De dónde viene esa energía? dónde crees tú que viene? Si lo más aceptado es que la creación fue a partir del Big Bang, al menos este universo, y así otros universos, porque no es el único universo que hay. Entonces... Eh, Te decía de la, la, la demostración de Dios, la partícula de Dios y Michokaku demostró que Dios existe y fue aceptado por todos los científicos y físicos de partículas de este tiempo que saben muchísimo más que nosotros, evidentemente. Eso es lo que tenía para decirte. Ahora, no teniendo más preguntas, me gustaría compartirle unos audios que tengo aquí, que se me quedan en el tintero, que son muy importantes. mis manos sudan sangre ya no puedo sostenerlas ha llegado la hora de mi justicia he aquí provocaré a mi pueblo lo pondré frente a frente con una elección vivir o morir Les permitiré despertar del letargo que se apodera de sus corazones. Hijos míos, amadas criaturas mías, he decidido intervenir ahora para salvarlos, para arrancarlos de las garras de Satanás. Escuchen mi voz, pártense de las cosas del mundo, no permitan que el diablo les robe el alma. Su mal comportamiento los ha alejado de mí, pero pueden remediarlo volviéndose a mí convertidos. Vuelvan a su Padre que está en los cielos, hijos. No se entreguen a las cosas que se están perdiendo. El tiempo de las catástrofes ha llegado a su cumplimiento. Vuelvan su corazón a su Salvador. Permitan que lo salve, oh hombres. Han alcanzado el desafío final. Purifíquense para no caer en la trampa del enemigo. Pongan dentro de ustedes el escudo, su Dios de amor para que dentro de ustedes haya protección. Tórnense de amor. Ven a aquel que les suplica la salvación. No sean tercos. Ya no tienen tiempo para llevar una vida lejos de su Creador. Vuelvan a aquel que los creó, oh hombres. Liberen su corazón de las espinas del mal. Pidan perdón de sus pecados a su Dios Creador. Retornen a él. Él los espera para darles vida nueva en amor y alegría. Aléjate del mundo. Entra en la dimensión de la pureza en Dios. Abrázalo, el Dios único y verdadero. Muéstrense hombres capaces de arrepentimiento, responsables, criaturas de Dios. Permítanse la salvación. La nueva tierra está por abrirse a los hijos de Dios. Un mundo de amor y felicidad los espera para ser disfrutados. En esta nueva tierra vivirán en las maravillas de Dios, preparados para sus hijos. Tendrán que vivir una vida nueva sin dolor ni cansancio, porque Dios proveerá para ustedes. Serás transfigurado, entrarás en la belleza de tu Dios de amor, te vestirás de pureza y olerás a Dios. No dejen pasar esta gracia, oh hombres, faciliten su conversión volviendo a ser únicamente hijos del Altísimo. Pronto los caminos de la tierra ya no serán transitables, el aire se volverá irrespirable, las enfermedades que se producirán serán mortales, las situaciones cambiarán, habrá convulsión, la naturaleza se revela contra el hombre por el maltrato que ha sufrido. Es tiempo de oración fuerte, es tiempo de compresión, Regresen pronto a su Dios creador, escójanlo, no tengan miedo de regresar a él, conviértanse hijos, conviértanse. Hermanos, cuanto más pronto podamos al arrepentimiento y la conversión, más tiempo tendremos para edificarnos más y mejor espiritualmente y así aprovecharemos más el tiempo de manera más eficaz. La decisión es nuestra. Dios solo espera que nos decidamos por él para que nuestra decisión sea la correcta y no de manera equívoca seguir por el mal camino alejados de Dios. No es tan difícil, hermanos, coger el camino que nos conduce al cielo, que nos lleva a Dios. Podemos contar con la Santísima Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo, recordando que si somos débiles, en Dios encontramos la fortaleza que necesitamos y de la mano de la Santísima Virgen María podemos rezar todos los días el Santo Rosario. Esto nos ayudará más de lo que podemos imaginar, pues los frutos que podemos ir recogiendo con el rezo diario del Santo Rosario son incalculables, innumerables lo importante es hermanos, que si nos cuesta arrepentirnos y convertirnos comencemos con la oración bueno, ahí teníamos un mensaje que lo quise poner porque es demasiado, demasiado completo habla de la intervención divina eh, de las catástrofes, de la necesidad de, de acercarse a Dios muchas de las cosas que hemos conversado. es un mensaje de, recibido por Miriam Corsini hace un, menos de un mes y, y lo encontré muy pertinente, porque habla de todas las cosas que hemos conversado no es solamente Giorgio eh, Bon Giovanni que recibe mensajes, mis queridos auditores y nos dice ahora estoy seguro que muchos de nuestros auditores nos escuchan, pero en realidad no creen, no lo creen, les gusta, les parece interesante, pero en realidad no lo creen, ¿cuándo lo no van a creer? Cuando el mundo se caiga delante de sus narices, mis queridos, ahí recién van a empezar a creer, porque es así, y no los culpo no lo estoy reprimiendo ni mucho nada ni reprendiendo ni mucho menos quién soy yo para hacerlo, no soy nadie pero es así, nos pasa porque estamos apegados a este mundo estamos conectados estamos de alguna manera eh, conectados y, y, y, y embrujados por este mundo, esa es la verdad entonces nos cuesta creerlo nos gusta el mensaje nos gustan muchas cosas pero en realidad no lo creemos Ahora cada vez más se acerca la posibilidad cierta, porque de alguna manera Dios actúa en función del libre albedrío humano. Ustedes ven las cosas que, que está haciendo la guerra. En la medida que la guerra se acelera y el peligro aumenta, y Dios va a hacer algo para tratar de que se desistan de hacer una guerra nuclear. ¿Y qué puede hacer? Catástrofes naturales brutales, que impida que piensen en una guerra nuclear claro, va a morir mucha gente, sirva sin lugar a dudas, pero es mucho mejor morir por catástrofes naturales, que morir por una guerra nuclear, porque hay un karma espiritual eh, como mochila que se nos se nos adosa eh, encima ¿entienden? Eh, a lo mejor no lo entienden No, y, y les da lo mismo pero, pero yo se los tengo que decir entonces y Dios sabe lo que es bueno para nosotros, nosotros no lo sabemos entonces lo que es aparentemente malo para nosotros porque nosotros vamos a pensar que es malo Dios lo va a hacer como una bendición para nosotros pero claro, nosotros no lo vamos a entender así porque somos muy limitados Entonces, eh, las cosas pronto van a cambiar. Las cosas, la guerra va escalando. Hemos visto y hemos conversado aquí de lo que está haciendo Israel. Israel no va a parar. ¿Y a dónde podemos llegar? Ustedes lo saben. Entonces, esto está a las puertas. Ya no queda tiempo, no hay tiempo, se acabó el tiempo, no hay más tiempo. Entonces, mis queridos auditores, ¿qué podemos esperar? Les damos las gracias una vez más por acompañarnos y los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa que es la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.